que nos hablará de la búsqueda de la paz interior, de la, qui de la quietud mental, algo que hoy en día no es tan sencillo sobre todo porque todos estamos quizás muy angustiados por los trabajos, el estrés el día a día eh, cuando llegamos a casa, pues los hijos, todo eso hace Bueno, y nuestro... ya si ponemos la televisión la hemos fastidado y bueno, todo, ¿eh? <risa> y la política, ya ni te cuento, <risa> claro, ¿no? <risa> <claro>. Estaba pensando <risa> pero... en eso, pero es una forma de decirlo suave. <risa> claro, lo que intenta es eh, hacernos encontrar ese espacio nuevamente dentro nuestro de quietud, de De, de respirar y de saber alejarnos de, de todas esas cosas porque no hacen ningún bien a nuestros seres a nuestro bienestar no también tendremos como no a la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 7 días en Laura muchas gracias Buenas noches a todos